serás Justeye que alumbranse la noche más oscura de tu vida la ilusión que te dictie ante colmaser tu rostro de mujer no se olvida See it, I Quisiera ser Canción de cura que trajece Recuerdos de tu infancia ya lejana Que no se olvida por mucho que se crece Tu pasado, tu presente y tu mañana Y si al pasar Que adornaste El silencioso mármol De tu tumba Quisiera ser Canción de cuna Que trajece Recuerdos De tu infancia já regala que nos vida por motivo que se crece tu pasado tu presente y tu mañana y si al pasar los años Te adornaste el silencioso.